¡Discúlpame por llegar tarde a tu celebración, Kruger! Estoy con usted, comandante. No, llegó el momento de saltar cuentas. Krueger, sin piedad. No. Ahora están iguales. Paga por esto, Krueger. Se hizo justicia. ¡Sí!